De, ...lamentablemente de Diego García... ...no se cura... Eh, ...de un día para el otro... ...y, y no. estos desgarros... ...cuasi fuertes con ...que ocultan la realidad de la lesión... Eh, ...me parece que la gente de Peñarol... ...donde Adrián hizo la práctica... ...antes del quinto partido... ...contra Weber... ...ahí a básquetbol... ...y sintió que se le inflamaba... ...la zona del desgarro... ...y que no podía apoyar el pie... ...directamente a partir de ahí... ...ya pensaron... Eh, ...en que... ...sin haber pasado esa serie... Eh, bo lamentablemente no iba a poder jugar contra gimnasia da o al menos en el arranque no y encima se le escribió la otra pierna claro claro por eso entonces este, los hay hay, hay, hay equipos que están que están llegando a esta instancia de la liga en franco crecimiento o en su mejor momento uno lo vamos a ver hoy que es tiene de córdoba sí aunque ha metido en el primer final muy bueno otro lo vimos el domingo que era hueelva yabáque y otro equipo que están Este, llegando como pueden peñarol de mar del plata por ejemplo es un equipo que está llegando como como puede otros que se han mantenido bastante estable a pesar de las de las lesiones como quinza y como obras que le ha alcanzado este le ha alcanzado como para para poder este, maquillar viendo la, la, las lesiones que tuvo otros que están eh, volviendo al ejemplo anterior en su mejor momento la unión de formosa otros que llegaron golpeados regate de corriente, quedó eliminado porque tenía a Pablo Quintero en la gamba. Este, está claro que eh, está claro que mucho tuvo que ver eh, el, el desgaste y hoy, por ejemplo, tampoco quién se llega de la mejor manera porque está Burchitti que tiene en el tobillo, este Leo Mainoldi y este del garro de Diego García, eh, bueno, lo dejan sin chin, un jugador eh, barra dos, aunque Leo pueda estar, pues jugador de repuesto pensando también Eh, entra, entra, entra el jugador de la cancha tiene la haciendo un esfuerzo para que no le moleste el tobillo hace un esfuerzo o sobrecarga la otra pierna o otra parte del cuerpo y todavía queda una serie que recién arranca y por ahí, no jugando este partido o jugando poco, tiene la chance de recuperarse y ponerse bien para lo que viene vale decir, en la cabeza el jugador juega muchas cosas este y, y me parece que eh, bueno, acá es donde va a prevalecer Eh, el, el cuidado, eso que es el entrenamiento invisible por, ca, por parte de cada uno y también va a prevalecer aquel equipo que tenga eh, mejor juego en conjunto y que no dependa tanto de las individualidades, ¿no? Si bien es cierto que la diferencia la, la hacen las individualidades y que lo, los que eh, desequilibran un partido parejo en cuanto al planteo de juego son las individualidades, Acá donde va a prevalecer aquel que tenga mejor juego de conjunto y que pueda maquillar mejor eh, las individualidades. fíjate vos que... que sí. Vos... Fijate que Bocha no jugó un partido decisivo de Peñarol y que podía haber quedado fuera. Vale, sí que Adrián debía estar muy mal porque no tenía... No podía que... pisar. Después claro, del de no puede... entrenamiento del día anterior no podía pisar. Claro, no puede recuperar. La lección anterior que tuvo, que le sumó otra. Entonces ya directamente era ponerlo, era romperlo todo y, y, y que no pueda terminar La a ver, ojalá, ojalá pueda estar hablaba de línea de conducción de equipos que jueguen sí. bien que en definitiva son los que terminan ganando entrenadores, sí. muchos coinciden que Gimnasia Indalo es de los que mejor básquetbol practica y hablando sí, de claro. línea de conducción vamos a hablar con su conductor porque tenemos en el aire uno contra uno radio y como todo tiene que ver con todo en esta historia hay sí. querido Nicolás de los Santos Nico, ¿cómo te va? Mati Traversi, Fabián Pérez, te saludamos buen día Hola, buen día, Mati y Fabián, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bien, bien. ¿Se ¿no? entrenaron? No, de la mañana estuvimos libres, sí. así que a la, a la tarde ya nos juntamos seis y media a ver el video y, bueno, ya a poner la cabeza en PNB. ¿Y, ¿Y se trabaja con Gonzalo muchos aspectos tácticos o esa historia tras el video y, y las prácticas en la previa al partido de mañana...? Eh, ¿Son livianas eh, para hacer algún que otro lanzamiento al aro? ¿Cómo, cómo son lo, los trabajos previos a, lo, a los partidos? Y en este caso, en el arranque de un playoff contra Peñarol, que imagino que también debe de, debe atraer la atención y, y que se vive en la previa de una manera diferente. Sí, sí, bueno, obvio que estamos en una situación muy linda, ¿no? para arrancar una serie contra un gran equipo como Peñarol. Pero, pero bueno, los entrenamientos sí, como, como vos decís, son tranquilos, venimos con una carga de, de muchos juegos, nosotros llegamos un quinto juego con Boca, era una serie muy dura, así que nada, ayer ya vimos el video individual de, del equipo de Peñarol y vamos a ver colectivo y bueno, después seguramente eh, algunos detalles de nosotros no ofensivos. A ver, ¿por qué crees que, no sé, nosotros hablamos con varios entrenadores y sin preguntar, eh, no sé, te pongo un ejemplo, eh, Julio Lamas, eh, Miravete en algún momento, Silvio Santander, marcan al equipo de ustedes, al que te toca armar a vos, como el que mejor básquetbol juega eh, hasta el momento en la temporada de la Liga Nacional. Eh, ¿Considerás que esto es correcto? ¿Lo ves de la misma manera, habiendo visto y habiendo jugado contra el resto de los equipos que, que fueron los componentes de la Liga en esta temporada? ¿Y, y por qué crees aquella, y este, esta afirmación de que Gimnasia juega buen básquetbol? Bueno, creo que recién he escuchado un poco lo que decía eh, más que nada Fabián de las individualidades que en estas instancias eh, son muy importantes, pero pero creo que el juego colectivo también lo es. Y, y nosotros hace ya dos años que está avanzando acá en el equipo y varios de nosotros también. Y, y bueno, la característica nuestra de es eso, el juego colectivo. Nosotros creo que... No dependemos de, de un solo jugador no nosotros nadie va a venir a salvarnos o hacer 30 40 puntos y, y ganar un partido dependemos de, de cada uno de nosotros que estemos todos bien y cuando uno no está bien se siente mucho sí. eh, seguramente eso es lo que, que ven estos grandes entrenadores y seguramente eso es lo que lo que ven que el equipo juega bien pero por ese lado no por, por, el, por el juego en equipo que tenemos y el pase extra y bueno después siempre como dice gonzalo no nosotros tenemos mucho si estamos bien en defensa o no. Eso es fundamental hoy por hoy en, en el juego en sí. A ver, la radio nos permite esto, nos recorremos un pedazo del país por teléfono, porque de Santiago del Estero picamos por Buenos Aires y saltamos a Comodoro Rivadavia. En Santiago del Gallego, para saludarte, Nico. Fabi, lo saludar a De Los Santos. Nico, ¿cómo te va? Te mando un abrazo enorme a la distancia. Eh, bueno, le deseo lo, lo mejor, como, como le decimos a cada uno de los protagonistas, en la serie con Peñarol eh, Y te pregunto por, por, por tu trabajo ¿no? eh, En los últimos años has tenido Un crecimiento muy marcado Y muy bueno A todo el talento que tenés, que no es poco Le has sumado Mejor conducción Mayor visión de juego Estás muy rápido para robar balones eh, ¿Dónde fue tu, tu quiebre? ¿O, o, o dónde crees vos que eh, Fue que eh, Empezaste a crecer como jugador? ¿Qué cosa le agregaste al juego? Bueno, creo que ya hace un par de temporadas he tenido mayor cantidad de minutos y eso eso me permite estar con un poco más de confianza. Eh, bueno, acá en Comodoro hace dos años que estoy y como dije recién, tanto el cuerpo técnico como con mis compañeros más me hacen sentir muy cómodo y creo que, que cuando el equipo está bien es donde to todos nos resaltamos, como le dije recién, como como un equipo que que juegan mucho en equipo eh, y no hay uno que, que no va a venir a salvar creo que cuando cuando estamos bien todos se resalta el equipo después creo que sí en mi juego todavía sé que que me falta mucho que mi posición no, no es fácil eh, creo que me falta madurar en algunas cosas pero pero bueno de a poco voy voy mejorando aspectos como decir decís ¿no? el tema de la conducción que, que es muy importante y, y nada hay que seguir que trabajando que sé que todavía no soy joven y me falta muchas cosas por mejorar. Y y qué falta mejorar? ¿Qué crees que que lo que vos necesitás es pasar mejor la pelota, ser seguro, eh, defender más, eh qué quiero mejorar tu físico, no sé, cuáles cuáles cuál son las cosas que vos crees a tu criterio que tenés que mejorar. Ah, bueno, creo que para ser un jugador más completo necesito mejorar el tema del tiro. Eh, todavía no no soy digamos un jugador letal en, en ese aspecto. Creo que, que me falta mejorar en, en ese sentido y después sí, también el, el, temi, el tema de las pérdidas que cuando bueno, este año tuve gran cantidad de, de pérdidas y eso es un base no lo puede tener. Creo que esos dos aspectos son mis puntos débiles que, que, que hoy en día los tengo en la cabeza que sé que los tengo que mejorar y, y bueno, como dije recién, con, con el trabajo con el correr de tiempo espero que eso pueda pasar. ¿Las pérdidas también responden, Nicolás, consideras al, al nivel de responsabilidad que tomas en la conducción? Sí, bueno. pues tiene que ver con eso también entiendo, sí. eh, eh, haciéndole la lectura tal vez desde un lugar o de un lugar menos autocrítico, pero sí viendo el juego, tiene que ver con la cantidad de o, o con la necesidad que tiene el equipo de entregarte el balón a vos. Sí, sí, obvio que viene todo de la mano. Soy un jugador que tengo mucho tiempo la pelota en la mano por por mi posición, pero pero bueno, no no, no creo que tampoco sea a, a, a, algo que que llamo que, que, que, que lo pueda superar, digamos, es, es también algo mío que, que a veces tomo decisiones que no tengo que tomar o arriesgo demasiado, uh -huh. que, que bueno, que eso creo que la maduración de una posición me lo, me, me lo va a ir sacando. ¿no? Les costó volver al ritmo de juego tras haber eh, tenido muchos partidos las ausencias de Orlietti y mm, y de Sam Clancy en el final de la fase regular, les costó volver a tomar ritmo de juego en la serie contra Boca, teniendo en cuenta que ellos, salvo Sam, que jugó alguno de los últimos partidos de la fase regular, Orlietti se perdió se perdió varios, y tuvieron que maquillar sus ausencias, con desgaste incluido en muchos de ustedes, con sobrecarga de minutos, jugar en un puesto que no es el tuyo naturalmente, eh, a ver, tal vez las lesiones les llevó en un momento ideal, porque hoy tienen el plantel completo, pero en cuanto al ritmo de juego, ¿les costó volver a tenerlo?, Bueno, o, sí, fue justo al término de la fase regular donde se seleccionaron tanto a Pablo como a Sam y, y como vos decís, muchos de, de mis compañeros tuvieron que jugar en posiciones que no son habituales, con mucha cantidad de minutos pero creo que igual Boca no hizo un planteo excelente defensivamente nos, nos sacó de, de, del juego que nosotros hacemos bien eh, estuvieron muy duro defensivamente y, y bueno, la verdad que la serie se me hizo cuesta arriba perdemos un jugo como oro Comodoro que, que nadie se lo esperaba pero bueno, eso también hay que felicitar a, al cuerpo técnico de Boca y a los jugadores que hicieron una gran serie eh, nosotros la verdad que, que hoy en día sentimos el cansancio ¿no? de, de tener un equipo corto, pero pero bueno ese es, es el momento más lindo de la temporada y, y hay que dejarlo de lado eso. Galle, algo más para Nicolás la última. la última, se te viene un, te viene un, un, un equipo con, con un perímetro con un perímetro importante, ¿no? Este te van a dar trabajo, eh Osimani, Constan, Savi, eh Mazzarelli. vas a tener que estar vos, Santiago Cala y el van a tener que estar realmente este, muy, muy, muy fuertes a la hora de, de esa primera línea defensiva, ¿no? Cómo cómo a veces siendo vuelo ahí de bases. Sí, sí, lo hablábamos, bueno, yo justo estoy con Santi, que, que tienen tres jugadores en esa posición, como, bueno, Osimán, Isai y, y Costa, sumándolo a Mazzarelli, que también lo puede hacer, la verdad que, que va a estar muy duro la serie, son son grandes jugadores, eh, que, que bueno, que, que todos tienen algo bueno que hacen en, dentro del campo de juego, así que tenemos que que muy concentrados, eh, más allá de ellos, de eso de esos jugadores, digamos, tienen jugadores de mucha experiencia como Leo Leiva, el mismo boquia que, que en esta distancia saben jugar los partidos. Así que nada, nosotros ya tenemos puesta la cabeza en, en Peñarol, tratar de, de hacer lo que venimos haciendo bien y, y, y nada, poder, poder tratar de, de mantener la localía acá en, en Comodoro. Nicolás, un cariño grande, que estés bien. Bueno, bueno, muchas gracias, saludos a todos. En Radatil y en Comodoro. Un comodoro, un comodoro. En ah, mejor. bien. Un abrazo. Dale, un abrazo. Yo, yo. Nicolás de los Santos, el base de Cristina Enorme jugador, eh, de gran temporada. Gran temporada. Tanto sí, él como es Scala. Muy buena temporada. Scala es buena. pretendido...